Perdido en el mundo Muchas personas tienen miedo de estar solos Especialmente solo consigo mismo Cuando están solas en casa buscan alguna distracción La mayoría ve la tele o llaman a alguien por el celular Muchas mujeres mientras limpian la casa escuchan radio o se arreglan las uñas. Muy pocos leen. Otros buscan compañía, visitan familiares, van con sus amigos o amigas al café, juegan dominó, cartas, o van a fiestas y reuniones. La mayoría de la gente no quiere estar sola. ¿Y por qué? Porque entonces tienen que enfrentarse a sí mismos. Tienen que darse cuenta a quiénes son. Y eso da miedo. Prefieren no verse ni conocerse. Mientras hablas con alguien, estás con el otro. Y te olvidas de ti mismo por un rato. No eres consciente de ti mismo. Buscas al otro para no tener que enfrentarte a ti mismo. Es una huida constante. Tienes miedo de ti mismo, porque si miras dentro de ti, podrías encontrar cosas que te asustan. Personas que han venido a la clase de meditación, vaya, después de una hora, dijeron, La meditación no es para mí. No quiero mirar adentro. Me siento mejor cuando no lo hago. Claro, si sigues con tu manera acostumbrada de huir de ti mismo, nunca vas a ver toda la basura que llevas adentro. Entonces eres como alguien que tiene un cuarto de tiliches. Solo abre la puerta un momento para tirar más cosas adentro pero nunca entra en él. Por eso no ve cuánta basura ya se ha acumulado. Mientras la puerta se queda bien cerrada, aparentemente todo está en orden. Y así nunca va a ordenar ese cuarto de diliches. Puedes pasarte toda tu vida así, pero en los sueños... O en una crisis nerviosa, de repente sale como la explosión de un volcán que por muchos años aparentaba ser tranquilo. Pero un día explota y echa violentamente todo hacia afuera. Para huir de sí mismo, la gente busca constantemente compañía. Si no tienes a nadie, vas a un bar para encontrar a alguien, lo invitas a una copa y platicas toda la noche cosas sin sentido. O vas a un lugar donde hay mujeres para bailar, o simplemente vas a una plaza comercial donde hay una multitud de gente. Y con eso te distraes de ti mismo. Revisa tu día. ¿Cuántos momentos estás solo? Realmente solo. No estoy hablando del tiempo que estás en el baño. Ahí a fuerzas tienes que estar solo por lo menos unos minutos. ¿Y todo el resto del día? Siempre rodeado de gente, amigos, familiares, compañeros que te distraen de ti mismo. Para que no tengas que enfrentarte. A ti mismo. Existe toda una industria de la diversión y distracción, porque el hombre no necesita sentirse solo. ¿Había pensado usted alguna vez por qué son todos estos centros de diversión, discotecas, bares, cines, cafés, el fútbol? Son oportunidades de huida. Mientras estás en el estadio de fútbol... ...gritando con miles de aficionados... solo porque una pelota entró en la meta... ...en este momento te olvidas de todos sus problemas... ...en el trabajo, en la familia... ...y dentro de ti mismo. Lo único que te llena en este momento... ...es el gol. Usted piense que estos lugares son necesarios... Per distrarsi un poco, per divertirsi, o evadarsi dallo stress del lavoro, ci prischiamo per essere soli per olvidarse, per distrarse, dite che de uno stesso. La maggior parte della gente non se si aguanta a sí misma. E per non tener che affrontare se a sí misma, e la buscan a otra gente, la plática, el relajo porque mientras están con otra gente aunque es gente que ni siquiera conocen es mejor que estar solo y si no tienes a nadie con quien platicar te queda la putrella o la droga son otros medios de escape de ti mismo para no tener que resolver los problemas que te impulsan a tomar o a drogarte. Con tanta distracción, el hombre ya no puede quedarse tranquilo. Su mente siempre está agitada, inquieta, y con eso su situación interna se vuelve cada vez peor. Las enfermedades mentales van en aumento, Millones de personas ya no pueden dormir sin tomar pastillas. Los jóvenes se aburren. Los, las drogas son su escape. No basta decir, vive sin drogas. ¿Y qué van a hacer si dejan la droga? Necesitan un sustituto para e evadirse. Les queda la violencia y el vandalismo. Y no solo las personas que van los domingos al cine son escapistas. También lo son los que van a los templos. Hay poca diferencia. ¿Ustedes se asombran porque incluyen los templos? ¿Se supone que la misa es algo espiritual, algo de que te lleva a ti mismo? ¿Cuando el templo está solo? ¿Cuando no hay misa? Quizás sí. Pero cuando la iglesia está llena y hay misa y el órgano treña y los cantos retumban y el sermón te apure cuando cada rato tienes que levantarte y arrodearte y cantar y dar la mano a la persona al lado ¿Tú crees que así puedes encontrarte y entrar en ti? Difícil Mientras estás en el templo y olvidas de ti mismo Hay cantos que te distraen No puedes enfrentarte a ti mismo... ...mientras tienes que hacer tantas cosas externas... ...arrodillarte, barrarte, sentarte, cantar... ...todo esto impide... ...que puedas mirar hacia adentro de ti mismo. Para poder entrar en ti mismo... ...debe haber silencio... ...y no un órgano que truena... ...debe haber inmovilidad del cuerpo y no un constante pararse y sentarse. Debe haber calma mental, y no oraciones, ni cantos, ni alabanzas a Dios. Para enfrentarte a ti mismo, solo debe haber tú y nadie más. Un dicho dice, Eres como un hombre que en la niñez salió de su casa, Y se perdió en el mundo. Y ya no encuentra el camino de regreso a casa. Solo en la hora de su muerte. A fuerzas tiene que dejar el mundo. Y regresar a sí mismo. Pero ya muy tarde. Escuchemos un cuento. Una mujer mística del Islam. El nombre Raisa. <ríe> Algo muy raro que una mujer llegó a ser mística. Porque según algunas religiones, una mujer no puede ser espiritual... ...ni liberarse mientras sea mujer. Tiene que renacer en el cuerpo de hombre. Si no, no puede alcanzar la iluminación. Bien, esta mujer, Raisa, una tarde... Estaba meditando en su habitación. Afuera había una bella tarde de verano. Una de sus discípulas andaba en el jardín, gozando las bellas flores, el aire caliente, el viento suave sobre la piel. Entusiasmada, quería compartir su alegría con su maestra y entró corriendo al cuarto donde Raizaba estaba meditando. Y exclamó, Maestra, ven conmigo al jardín. Ve la belleza de la creación, los árboles, las flores, el canto de los pájaros. Raisa abrió los ojos lentamente y miró a la muchacha con una expresión de como si viniera desde muy lejos. Y dijo suavemente, Mejor ven adentro y siéntate conmigo y mira hacia dentro de ti mismo para ver las maravillas de la creación dentro de ti. ¿Y de qué lado es usted? de los que andan afuera en el jardín y las cosas del mundo, o de vez en cuando ve también hacia adentro de sí mismo? ¿Alguna vez ha descubierto las maravillas que hay dentro de usted?